Estamos con una gran activista, con una investigadora, con una persona que es parte de Socorristas en Red y también de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén. Estamos en contacto con Ruth Surbrigen. Buenas tardes, Ruth. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, muy buenas tardes. Ruth, muchísimas gracias. eh Perdón. No, te escuchaba la presentación y digo que logramos eclipsar el sol esta vez. Con el verde. Eran pañuelos que estaban entre el sol y nosotros Sí, puede ser, puede ser. Definitivamente. Ruth, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, nada, queríamos saber de primera mano eh, cómo lo viviste. Vos andabas cerca del Congreso. Eh, y la primera reflexión que se te venga a la cabeza. Seguro que ya la conversaste con alguien a la hora de tomar un café o de o de compartir un abrazo anoche. Bueno, la primera sensación es que es inmenso lo conseguido. Creo que es mucho más que una ley. Es un texto, por supuesto, pero es un texto que es más que una ley. Para mí es un acontecimiento ético impresionante porque porque viene a reparar años de subcimientos, porque viene a decir aborto la decisión de abortar no está mal y, y tanto no está mal que este estado va a alojar esa decisión y la va a cuidar hasta la semana 14 de gestación por eh, decisión voluntaria de quien tiene que eh, abortar no y luego va a mantener las causales que tenemos en argentina desde 1921 Así que, bueno, muchísimas emociones porque esto es el resultado de un amasado enorme. No, no podríamos estar hoy celebrando lo que celebramos sin, sin pensar en, en todo eso que hicimos posible por la persistencia, la tozudez, pero además por las alianzas, sin las alianzas construidas determinaciones para esas alianzas colectivas, esto no creo que hubiera sido posible, ¿no? Así que, bueno, estamos así con, con las emociones a flor de piel hoy y prestas a pensar lo que se viene de aquí en más para, para colaborar en todo lo que haga falta para que esta ley viva, viva en las instituciones de salud. Muy bien. Ruth, este hablas específicamente de una materia que nos encanta y que ha sido demonizada y a la que le han tratado de bajar el precio hasta el cansancio. Estás hablando de política, definitivamente. Bueno, es que lo que vino a traer esta discusión es, es justamente una politicidad, no vino a mostrar la politicidad a la hora de decidir sobre eh, nuestros cuerpos, decidir cuándo maternar, cuándo no maternar, cuándo un embarazo se vuelve inviable para nuestras vidas y entonces por qué decidir abortar. Creo que, que mucho de lo que circuló anoche en el Senado de la Nación, muchos de los discursos se hicieron eco de otras argumentaciones, y eso también me parece que es importante destacarlo, ¿no? Bueno, por supuesto escuchamos al medio Evo, que siempre tiene que estar allí, presente, molestando, pero más allá de los argumentos esos, no me interesan para nada, porque son argumentos que no buscan dialogar nunca, eh, bueno, parece que yo tampoco busco dialogar, pero pero digo, en términos si una piensa, a ver, 2005, 2006, 2007, hoy yo le decía a un compañero periodista, nos hacían notas, ustedes mismos, le decía yo a uno que conozco hace mucho, y nos miraban con cara de por qué tengo que estar hablando de esto en mi programa, ¿no? ¿Quién es esta asesina? Un poco, un poco así, o esta exagerada, ¿cómo va a pedir eso? Y sin embargo, en los últimos años, especialmente desde 2018, empezar a cortar las comunicaciones con esa idea de que sea ley no con con esa bueno los mismos comunicadores expresándose por eso yo digo ahí es porque convencimos porque convencimos y nos dejamos convencer también desde los feminismos para estas políticas articulatorias así que Bueno, creo que también en el Senado hubo parte de estos discursos que traemos los feminismos, ¿no? Proyectos de vida, vida elegida, dignidad, basta de vergüenza, sacar al, del silencio a las prácticas o a las decisiones, mejor dicho, de abortar. Me parece que es, es un cúmulo de bienes, de bienes. de Hay un capital enorme en todo eso. Y bueno, tiene que ver también con con el momento político de los feminismos en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque hay que hablar también de, de eso, de este movimiento tan irreverente. Tan irreverente que a dos años de haber perdido la votación en el Senado ya estábamos de nuevo en el Senado, ¿no? Dos años y meses, o sea... ¿Cómo se puede tanto si en el 2018 nos hubieran derrotado como pensaron? Bueno, se por una tenacidad y porque convencimos, ¿no? Porque hubo un poder ejecutivo también haciéndose cargo de, de la importancia de generar eh, adhesión para este debate y, y presentar el proyecto, todo eso también hay que ponerlo en la balanza y es parte digo yo de lo que logramos hacer convencer. Lo que lograron que finalmente también Ruth, perdón por la interrupción, es que la clase política recogiera el guante. Sí, por supuesto, creo que que lo que manifestamos estos años, ¿no? La deuda, la deuda, ¿con quién tienen ustedes deuda? ¿A, a qué deuda nos estamos refiriendo cuando vamos de una deuda de la democracia me parece que, que es lo que también permitió esto bueno todos los argumentos vinculados a salud me parece que es un cúmulo de cosas habrá quienes lo tomaron oportunistamente yo eso este no no voy a negar pero también es cierto que bueno estas son las cámaras que tenemos no sobre todo la de senadores pienso y senadoras y, y lo que necesitábamos es justamente el texto de la ley aprobado y, y entonces hoy por hoy celebrar eso, estar muy atentas a lo que va a ser la reglamentación, que allí tendremos que ver que, que todo lo que dice la ley eh, esté presente en esa reglamentación, ¿no? no podría haber una reglamentación que cambiara cosas sustanciales de la ley. Así que vamos a, a seguir muy de cerca ese proceso también y, y bueno, a seguir muy de cerca que nadie que necesite eh, una interrupción voluntaria del embarazo sea maltratada, maltratada en el sistema de salud porque de eso se trata también, de armar prácticas de cuidado que den al ojo a estas decisiones, pero que las alojen sin estigmas, sin provocar culpabilizaciones. Bueno, tenemos un un hacer enorme, pero es el hacer que nos gusta porque es el el hacer colectivo, activista. Así que allí estaremos. Es un hacer que también se vuelve escuela, Ruth, déjame mencionarlo, porque quienes quieran estar al corriente con los días históricos que estamos compartiendo, eh, no tienen que espiar muy lejos ni buscar demasiado para entender que esta experiencia colectiva de la que hablas es sumamente impresionante, arrolladora y no se vuelve a casa frente a la primer derrota. Ruth, eh, una de las partes que siguió todavía haciendo ruido es la de la objeción de conciencia u objeción de prácticas pero este eso también está en el camino lo un poco me lo contestaste al decir que no se van a desocupar de atender la que la ley sea puesta en funcionamiento como corresponde hubo un gran una manifiesta un manifiesto reconocimiento por la tarea de socorristas en red déjame mencionarlo eh Sí, eh, hemos pensado mucho estas semanas en eso, en ese reconocimiento. A mí me parece que ese reconocimiento va del lado, eh, digamos que tiene por lo menos dos o tres aspectos a considerar. Uno es que no nos callamos. Desde la red de socorristas, desde los inicios de la red, dijimos, esta red busca desclandestinizar las prácticas de aborto. Y entonces esa desclandestinización también trajo más legitimidad. No me voy a olvidar nunca la cantidad de mujeres que acompañamos y que después entrevistamos para trabajos de investigación que nos decían, "Es que yo vine a verlas a ustedes porque yo no quería hacerlo de manera clandestina." Y entonces una le preguntaba, "Pero pero cómo si, pero de qué estás cómo? ¿Cómo no de manera clandestina?" No sé, y no, esto ustedes me ven acá me dan un teléfono, me dicen que me van a acompañar, me acompañan durante el proceso, me dijo mi amiga. Entonces, para mí lo clandestino es esa persona del barrio que te pone una soja y te manda a que veas cómo, ¿no? Entonces digo, la desclandestinización también pasa por eso, no solamente por lograr testimonio, sino por darle legitimidad a este hacer Por un lado me parece eso, por otro lado creo que el proyecto del Poder Ejecutivo, por lo menos en su fundamentación, presentado el 17 de noviembre, es un proyecto que está engarzado en algo que yo lo leo como políticas de cuidado. Y lo que hicimos desde el socorrismo todo este tiempo fue cuidar, fue cuidar vidas, fue cuidar la salud, fue cuidar proyectos de vida, aunque parezca... Demasiado grandilocuente esto que digo, me parece que es lo que hacemos todas las redes de acompañantes. La Red Socorrista tiene una particularidad por porque es una determinada organización política, pero hay otras formas de acompañar también. Y entonces creo que ahí demostramos que si el Estado no nos cuida, somos capaces de armar cuidados. Claro que necesitamos la ley y por eso la peleamos tanto porque necesitamos que esto sea accesible a todo el mundo que lo necesite y no solamente a quienes tienen casi el privilegio de llegar a nosotras, ¿no? a estas redes. Eso me parece que son como cuestiones que fueron haciendo convencimos de que estábamos cuidando. Y eso me parece que nos da una autorización especial para que, bueno, tantas personas hubieran hablado de de esta consigna que en el 2015 hicimos el Estado abandona a quienes abortan nosotras no hoy diríamos nosotras y nosotras no, eh, pero me parece que esa consigna también fue la puesta no ustedes abandonan y eso como exigencia acá vamos a eh, acompañar y no vamos a abandonar eso como práctica propositiva. Creo que de eso también se hace este tipo de feminismo que hacemos no de la acción directa, de la acción micropolítica pero que se propone cambiar este estado de cosas aquí y ahora no solamente digo yo y lo lo represento con la metáfora de la piedra no solamente tirando piedras al estado diciendo lo que tiene que hacer es una práctica que se revisa constantemente para pensar cómo exigimos a la par que vamos este colaborando en la resolución de de problemas que tienen vigencia y que tienen que resolverse lo más rápido posible, porque cuando le decimos a al Estado, al sistema de salud, que una interrupción legal del embarazo no puede demorarse un mes, también nos lo decimos para nosotras, ¿no? Una práctica de acompañamiento no puede tener laberintos que demoren un mes eh, ese acompañamiento. Así que, bueno, me parece que estamos volando muy alto. Muy alto y ahora queremos también incidir en esa política pública que se va a armar porque ya nos sentimos parte de ese diálogo posible. Definitivamente, y Ruth, la lección ha sido a través de la escucha, de la empatía y de adueñarse, ¿no? de apoderarse de la posibilidad. de eh, un, un No sé si era un guante que le habían arrojado, me parece que fue un cachetón al Estado y a la clase política para que un poco despertara frente a la posibilidad de una realidad muy grande que tenemos enfrente, que está por venir, a la que vamos a salir a buscar el... Ni bien pase el, la hora cero del 31 de diciembre, Ruth, te estamos sumamente agradecidos por este rato y bueno, y con vos y no, con tus compañeras eh también, con la sí, red que está en todos lados. Sí, sí, sí. Esto es hacer colectivo, ahora estoy hablando yo, pero pero somos una inmensa red. Y lo, lo que sí quiero decir es, es agradecer enormemente a todas esas mujeres y a todas esas personas con capacidad de gestar que estos años y que hoy nos están mandando unos mensajes inmensos también por las redes sociales, pero que todos estos años confiaron en esta red, sin conocernos, ¿no? o conociéndonos muy poquito. Nos confiaron parte de su existencia vital y nos permitieron acompañarles y eso, sin lugar a dudas, ensanchó nuestras vidas también. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Buenas tardes. Y te tenemos en nuestra agenda. Así que a la primera de cambio volvemos con las nuevas conquistas por venir. Muchas gracias. Que, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Ruth Zulbrigen es de la red de socorristas, pero es una grosa, es una una grosa, mira por fin. Te...